a este espectáculo. Bueno Jorge, sí, es así, una noche muy especial No por una transmisión más de la radio Aquí por 99.3 Impacto FM Esta vez para compartir el vigésimo tercer campeonato Sudamericano de voleibol masculino ¿Jorge? Jugar con la verdad sí. A ver, nos, nos ¿qué? está Gabriel? llamando Gabriel Adelante Gabriel Sí Jorge, estamos con Gustavo bruzos El enviado del diario Clarín Aquí en Córdoba para cubrir el campeonato sudamericano Bueno Gustavo, ¿cómo te va? Bien, buenas noches a todos, un saludo a Córdoba y a la gente del vóley Bueno Gustavo, eh, ¿qué puede pasar entre Argentina y Venezuela esta noche? Bueno, por como está planteado va a ser un partido durísimo Si los dos equipos dan lo que mostraron, lo que saben hacer Casi no tengo duda que vamos a ver un partido a 6 Venezuela está muy muy fuerte con dos atacantes Uno que ya está hecho de nivel internacional como José Mateus y otro que está despuntando como Hernaldo Gómez, un equipo muy fuerte, veremos si Argentina puede dar todo de sí, sabemos que últimamente le ha dado mucho trabajo a Venezuela y esperemos por el bien del volei argentino que, que Argentina logre imponerse, ¿no? ¿Qué te pareció el primer partido de Argentina ayer frente a Uruguay? Creo que siempre con un, un rival de menor jerarquía, eh, desmotiva, entonces... Eh, creo que no vimos realmente el poderío de Argentina Además el técnico el Celebit Aprovechó eh, el, el menor poderío de Uruguay Para probar a, a, a jugadores que tiene En carpeta y en mente para ir intercambiando Como Videgain O, o como Porelo que ya venía alternando Entonces este, me parece que no vimos Todo lo que puede dar Argentina Vamos a ver si hoy Hugo Conte Uno de los 20, 25 mejores jugadores de la historia Del voleibol mundial Y el ingreso de Pablo Pereira le dan una estabilidad en la recepción y una estabilidad en el ataque que le permita mantener a racha al equipo venezolano. Gustavo, ustedes están mucho más en contacto que nosotros con la selección durante mayor tiempo porque la selección general se entrega hospital federal. Entre la última etapa de Castellani y este inicio de la FL, que se le a al margen de la armonía de la que hablan los jugadores Al margen de esa mejor onda que hay ese Tirar todos para el mismo lado Tirar todos hacia un mismo objetivo Bueno, eso que vos marcabas no es poco eh, Es fundamental en un equipo como el argentino Que necesita estar seguro de lo que sabe hacer De lo que puede hacer para dar todo de sí la Argentina había perdido eso Había perdido el pelear cada pelota Había perdido su orgullo Entonces no es poco Y además eh, veo algunos aspectos de ordenamiento táctico sobre todo en lo que es el, el, el andamiaje bloqueo defensa como más eh, ordenadito, como más atislado eso le da la posibilidad de recuperar más pelotas, que es una de las bases de Argentina, Argentina necesita mucho volumen de juego para poder jugar, necesita recuperar pelotas para poder ganar partidos si logra establecer, si logra firmar esa base tendrá bastante del camino recorrido Bueno, esperemos lo que va a suceder entonces entre Argentina y Venezuela. Y por último, ¿cómo se está tratando la gente aquí en Córdoba? Me decías que te gusta mucho la provincia de Córdoba, que hacía tiempo que no venías a la ciudad, pero que te gusta mucho eh, tomarte tus vacaciones en esta provincia. Es verdad, es verdad, desde muy chico, pasé vacaciones en Córdoba. Mi papá era un enamorado de Punilla y veníamos seguidos. Yo este último año estuve en Tras la sierra, estuve en Nono. Realmente soy un enamorado de esta provincia de la gente de esta provincia que habitualmente nos trata muy bien y esta no fue la excepción, la estamos pasando bárbaro, ¿eh? nos da mucho placer venir aquí a trabajar, que casi no es trabajar, es como estar en casa Bueno Gustavo, muchísimas gracias y nos seguiremos encontrando hasta el sábado A ustedes buena transmisión y será hasta cuando lo dispongan, ¿no? Bueno Jorge, era la palabra de Gustavo bruzos el enviado de Clarín aquí en Córdoba para este tercer Campeonato Sudamericano Perfecto, listo Gabriel, cuando tengamos un honor